He aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar dos, los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, les dijo. ¿Qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabid, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba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 Tú serás llamado Cefas, ¿qué quiere decir? Pedro. Vamos a seguir leyendo hasta el 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Exaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret y Natanael dijo de Nazaret puede salir algo de bueno y le dijo Felipe ven y ve cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño y le dijo Natanael de dónde me conoces y respondiendo Jesús le dijo antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera te vi Y respondiendo a Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije debajo de la higuera, te vi, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los sangres de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del hombre amén cuando vamos a estudiar estos dos relatos que hemos leído de los primeros discípulos tenemos que acordarnos de algunas cosas que ya hemos visto primero Jesús es el cordero de Dios esa fue la manera en que Juan lo presentó, esa fue la manera en que Juan se refirió a Jesús y ya el miércoles pasado estuvimos viendo esto Y vimos que se tenía por costumbre de la antigüedad sacrificar el cordero para el perdón de los pecados. Lo vimos que lo hizo ¿quién? Abel, lo hizo Abraham, lo vimos en la época de Moisés y en todo el Antiguo Testamento. Era un cordero que se sacrificaba, se ponía sobre él las manos. El pecado de las personas era cargado sobre ese cordero. Y ese cordero era degollado para el perdón de los pecados de las personas. Juan lo presenta como el cordero de Dios. ¿Por qué el cordero de Dios? Porque Dios se había prometido a sí mismo que se iba a proveer, ¿qué? De cordero para el sacrificio. Ya con esta idea y con este recordatorio, el versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, y lo oyeron a hablar los discípulos, y siguieron a Jesús, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? El mensaje de Juan el Bautista fue, sígueme a mí, el mensaje de Juan el Bautista, es que en mí había algo especial, estoy refiriéndome a Juan, ¿no? para que lo siguieran a él. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Ya quiero mostrarles. Vayan a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. desde el versículo 1 dice aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos y les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste y ellos dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo la mejor traducción de este versículo es ni siquiera hemos oído que ya vino el Espíritu Santo Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Si ellos dijeron en el bautismo de Juan Y Pablo mire lo que dice de Juan Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él Esto es Jesús el Cristo ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Que creyesen el que venía después de él Es decir En Jesús este es el Cristo. Cuando Juan señala a Jesús como el cordero de Dios, él ya con antelación les había dicho a los discípulos de él, a los que le habían seguido, les había dicho, señores, tienen que creer en aquel que viene después de mí. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo. Yo no soy la luz Por eso cuando Él lo presenta, inmediatamente los discípulos le siguen. Todo buen hombre de Dios, por decirlo de alguna manera. Todo hombre que presenta el Evangelio. Todo predicador tiene que hacer que la gente se fije en Cristo y no en ellos. Juan fue un hombre fiel al mensaje. Juan hizo que la gente se fijara en Cristo y no en él, quiero que miremos otros ejemplos, miren a Pedro en el capítulo 3 del libro de los hechos el propósito de nosotros cuando presentamos el mensaje de la palabra de Dios es que la gente siga a Cristo mis ovejas oyen mi voz y qué, y me siguen, el propósito no es que sigan una iglesia o que sigan un pastor o que sigan cualquier otra cosa, no, tienen que seguir a Cristo, todo buen hombre de Dios, todo predicador correcto tiene que hacer que la gente mire y ponga sus ojos en Jesús, versículo 11 del capítulo 3, yo quiero que se acuerde que Pedro y Juan habían ido al templo, Cuando iban a cruzar por la puerta llamada La Hermosa, había un enfermo, un cojo de nacimiento y ellos lo sanaron. Este suceso fue notorio y en el versículo 11 dice así. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? O sea, están en un error. Si ponen los ojos en nosotros, ¿están qué? Fallando. ¿En quién tienen que poner sus ojos? Dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, El Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. A quien vosotros entregáis y negáis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negáis al santo, al justo, y pedisteis que os adiese un homicida. Matáis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros señores pongan sus ojos en Jesús ese fue el mensaje de Juan el Bautista quiero que usted haga memoria de que uno de los propósitos por el, Juan, por el cual Juan escribe su libro, el evangelista Juan, es porque se había hecho un culto a la personalidad de Juan, habían pasado los años, más o menos el libro fue escrito por allá en el año 90 y muchos de la iglesia estaban haciendo un culto a la personalidad de Juan, Juan fue el gran profeta, de entre los nacidos de mujer no hubo otro más grande que él y prácticamente se estaba adorando a Juan, y Juan escribe su libro para decirle a estas personas que solamente es Cristo y que el mensaje de Juan el Bautista fue para que siguieran a Cristo y no a ninguna persona eso es lo que nosotros tenemos que hacer acuérdense que nosotros los seres humanos somos dados a qué a la idolatría todos nosotros nosotros somos buenos para adorar y e idolatrar a las personas vemos Una persona que tiene un, un buen don de oratoria y lo queremos seguir. Ese problema ha existido desde siempre. Miren 1 Corintios capítulo 3. Primera de los Corintios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1. Dice, de manera hermanos, que yo no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os debe beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de qué? de Pablo y el otro decía yo soy y otro decía ah bueno ahí ya no dice más no sois carnales que pues es Pablo y que es Apolos mire hermanos está diciendo Pablo ustedes están poniendo la mirada en Pablo otros están poniendo la mirada en Apolos que es Pablo que es Apolos simplemente son servidores por medio de los cuales habéis creído y esto según lo que a cada uno concedió el Señor yo plantee Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que plantea es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento mire todos los hombres de Dios verdaderamente hombres que han sido nacidos de nuevo que se dedican a la predicación del evangelio nunca nos van a llevar a mirarlos a ellos nunca nos van a hacer depender de ellos usted no depende de un pastor que le dé la palabra usted vive y es sustentado porque Cristo es el que sustenta todas las cosas Él es el único en quien nosotros debemos fijar nuestros ojos. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Juan el Bautista nunca hizo que la gente centrara su atención en él. Fue un hombre de Dios usado por Dios, fue el profeta que hizo antesala a la presentación de Cristo, fue el hombre que Dios usó para presentar, para que antes de que Jesús se manifestara, presentara al corazón de ellos un pueblo bien dispuesto al Señor. Pero nada más, no podemos irnos a la personalidad de Juan el Bautista, ni de ningún hombre, por muy usado que sea por Dios. El que planta no es nada, el que riega tampoco, el único que es algo es Dios que da el crecimiento. Jesús, Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo, "A ese es el que deben seguir." ¿Qué hicieron los discípulos de Juan? Empezaron a seguir a Jesús. ¿Y qué pasó con Juan? Lo dejaron a un lado. Ya el que en que empieza a aparecer en el panorama es Cristo. Jesús. Quiero que miremos el versículo 38, Juan 1, 38. Ahí donde estamos, no nos vamos a salir de Juan. Cuando ellos escucharon a Juan, que les dijeron? Él es el Cordero de Dios, lo siguieron. Y volviéndose Jesús, y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabid, que traducido es maestro, donde moras, y les dijo: Venid y ved, fueron y vinieron donde moraba, y se quedaron con aquel con él aquel día, porque era como la hora décima. Y nos empieza a escribir quiénes eran esos discípulos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan. Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Pedro. Bueno, perdón. A su hermano Simón y le digo. Hemos hallado al Mesías. Mire la convicción de Andrés. ¿Cuánto tiempo había pasado con Jesús? Una noche. No sabemos cuánto hayan hablado con Cristo. No lo sabemos. ¿Por qué Andrés estaba convencido que Jesús era el Mesías? Por el mensaje de Juan. Hermanos, tenemos que aprender esto. Y nunca podemos sustituir la predicación de la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír. La palabra ellos no conocían a Jesús pero ya Juan se los había presentado por medio del mensaje Él les había dicho detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo El cual los bautizará en espíritu santo y fuego cuando él se manifieste síguenlo Cuando Juan les dice eres el cordero lo siguen y ellos creyeron que Jesús era el Mesías Y ese fue el mensaje que Andrés le da a Pedro Pedro, ya vino, ya está aquí, lo hemos hallado, quiero que lo conozcas. ven conmigo, te voy a llevar al maestro. Versículo 42. Y le trajo a Jesús. ¿A dónde llevó a Andrés a Simón? A Pedro. ¿Por qué no se lo llevó a Juan el Bautista? Nosotros los cristianos tenemos un problema. Queremos predicarle a alguien y en vez de predicarle, se lo traemos al pastor. No, su trabajo no es traerme gente a mí, hermano. Su trabajo es llevar la gente a quién. A Jesús. Si usted ha conocido que Jesús es el Cristo, preséntelo como tal. Preséntelo como el Salvador. Preséntelo como el Mesías. O todavía no se siente en la capacidad Todavía Dios no ha hecho una obra Tan especial en usted Todavía no está seguro que usted ha recibido El perdón de los pecados Y no puede hablar de aquel que lo salvó Lo trajo a Jesús Mire que ya Juan empieza ¿qué? A desaparecer A Juan se le empieza a restar Importancia No porque no fuera importante Es porque ya había cumplido ¿Qué? Su papel, es porque ya había hecho el trabajo y la obra para la cual Dios le había enviado, ya entra en escena Jesús y cuando Jesús entra en escena toda la importancia y toda la preeminencia recae sobre Jesús, todos empiezan a ir a Él, empiezan a venir los primeros discípulos, en este caso dos discípulos que sabemos que uno se llamaba Andrés, el otro no nos dice, pero Andrés trae a su hermano Pedro, a Simón, lo presenta a Cristo, y Cristo lo mira y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y vuelve a otro relato, sigue otras conversiones, el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea, Yayó a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Qué mensaje más? Sencillo. Yo he visto en la Biblia solo dos personas que Jesús simplemente les dijo un siguiente. No les dijo nada más. Le dijo a quién? A Felipe. ¿Y se acuerdan a quién fue el otro que le dijo, sígueme? A Mateo, hijo de Leví, muy bien. Cuando él llega a Capernaum, la ciudad marítima, Mateo estaba sentado al banco de los tribunos públicos donde cobraban los tributos y pasó por ahí y le dijo, sígueme, no le dijo nada más. Y él dejándolo, todo le siguió. Felipe no se complicó, hermano. Cuando alguien es de Dios, nosotros no necesitamos, hermanos, tratar de complicarnos buscando palabras rebuscadas, el que es de Dios, la voz de Dios, oye y le sigue. No sé si Felipe había escuchado hablar de Jesús. Lo que sí sé es que la autoridad de Cristo es tan poderosa que cuando él llama la gente tiene que venir ¿se acuerdan de Pablo? ¿cuál fue el mensaje que Pablo le dio? que Jesús le dio a Pablo cuando él venía camino a Damasco le rodeó una luz que sobrepasaba el resplendor del sol él cayó al suelo, él escuchó una voz y Pablo dice ¿quién eres Señor? y Jesús le dice yo soy Jesús a quien tú persigues ¿Y qué le dice Pablo? ¿Qué quieres que hagas, Y no fue una conversación ni muy larga, ni un mensaje muy extenso y Pablo se convirtió en el apóstol más aguerrido, más entregado, más trabajador, hermano. Solamente la palabra de Cristo tiene poder nos complicamos tratando de convencer a la gente, hermano la gente no necesita que usted la trate de convencer dele la palabra la palabra es poderosa en sí mismo hay un libro que yo tengo que se llama Solo Quieren la Verdad y entre todas las historias que cuenta ese libro cuenta de un hermano que se fue a uno de los países árabes, él tenía el deseo de predicar el evangelio Y se fue a esos países donde es muy difícil la predicación del Evangelio. Allá es delito predicar el Evangelio. Allá puede morir una persona. Él como ya tenía adelantos del idioma árabe, él hizo un folleto y los imprimió y empezó a regalarlos. Y un día se paró en cierta esquina y empezó a regalar los folletos cuando pasó un árabe y lo vio dijo, ah, eso es de eso de Jehová, y lo rompió y se lo tiró o se apartió en pedacitos este hombre llegó a su casa no estoy diciendo el hermano que estaba repartiendo los volantes, sino aquel que partió el tratado llegó a su casa se sentó a la mesa, la esposa lo estaba atendiendo cuando la esposa le dice ven que tienes en la ropa y era un pedacito del tratado Y ese pedacito del tratado decía, así dijo el Señor. Eso es un pedazo de papel que a un loco. Así dice el Señor. Esa noche se acostó y no pudo dormir tranquilo porque le retumbaba en la mente, así dijo el Señor. Al otro día mientras trabajaba lo que le retumbaba en la mente, así dijo el Señor. Un pedazo, un versículo. Toda una semana desesperado, hasta que llegó el día en que él dijo, "No aguanto más, yo necesito saber qué dijo el Señor." Y se fue por todo lugar buscando a este hombre que le había partido el papel. Solo una frase, de un versículo, así dijo el Señor. Cuando lo encontró le dijo, ¿y qué fue lo que dijo el Señor? Y este hombre de ese pedacito le empezó a compartir el Evangelio. Y ese hombre se entregó totalmente a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros a veces buscamos palabras rebuscadas. La palabra de Cristo es suficiente y es poderosa. Nosotros no necesitamos hablar otra cosa que no sea la palabra. Esa palabra es viva y eficaz. Más cortante que todas Esa palabra tiene el poder De penetrar los corazones De penetrar las mentes De hacer una obra extraordinaria Por eso nosotros vemos Una frase tan sencilla Sígueme Pero quien la estaba diciendo El que sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder La palabra de Cristo como es La palabra de Cristo como es Poderosa, Bueno cuando vamos a hablar A otros de Cristo Necesitamos hablarles que Su palabra Felipe escuchó a Jesús Sígueme y lo siguió Los corazones endurecidos hermanos No van a seguir a Cristo Pero el que es de Dios Las palabras de Dios Oye Versículo 44, así empieza a formarse los primeros discípulos de Cristo, Andrés, Pedro, Felipe, y Felipe va y le da testimonio a Natanael, Felipe era de la ciudad de Andrés y de Pedro, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mire, ¿qué le dijo Andrés a Pedro? Hemos hallado al Mesías. ¿Qué dijo Natanael, Felipe Natanael? Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. O sea, que había una convicción de que Jesús era el Mesías había una convicción de que Jesús era el enviado de Dios el unquido el que iba a salvar al pueblo de sus pecados había convicción en ellos hago una pregunta ¿Qué tan convencido está usted de que Jesús es el Cristo ¿Qué tan convencido está de que Jesús es el Salvador quiere que le diga en qué se nota lo convencido que usted está ¿Cuánto habla de él? ¿De qué habló Andrés a Pedro? Del Mesías. ¿De qué le habló Felipe a Natanael? Del Mesías. ¿Qué habla usted, hermano? ¿Qué hablo yo que hablamos? De lo que hablamos es de lo que estamos convencidos. Y le dice, hemos hallado de quien escribió Moisés. Ustedes saben que los apóstoles y los primeros discípulos cuando predicaron, ellos usaron las escrituras para demostrar que Jesús era el Cristo. Bueno, ¿y por qué estás tan convencido de que él fue el que escribió Moisés y los profetas? Ah bueno, porque nació en Belén Y uno de los profetas dijo que había de nacer en Belén Ah bueno, está bien ¿Y por qué más? Ah no, porque se crió en Nazaret Y uno de los profetas escribió que sería llamado Nazareno ¿Y, y, y qué más? Ah pues cuando Herodes determinó la muerte de todos los niños nacidos hasta dos años Sus padres huyeron a Egipto Y uno de los profetas escribió De Egipto llamé a mi hijo. O sea, ellos estaban bien dateados, ellos sabían lo que decían las escrituras. Y cuando se les presenta Jesús, ellos están convencidos de que él es. Y lo presentan como tal, hermanos. Natanael le dice a Felipe, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Estoy en el versículo 46. de esos lados como que no se había levantado profeta. Y esa fue la cuestión de siempre de ellos, de los judíos. Y Felipe solo le dice, ¿Quieres saber si es algo bueno? Ven y ve. Y lo lleva. Y mire que aquí se ve otro de los atributos de Cristo. ¿Cuál será el atributo que vemos en el versículo 47? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondiendo Jesús, le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué atributo vemos ahí? Aquí un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces? ¿Qué atributo vemos ahí? La omnisciencia de Cristo. Él conoce a todos los hombres. La Biblia aclara que él no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el corazón del hombre. ¿Quién es el único que conoce los corazones? Apocalipsis lo presenta como el que escudriña la mente y el corazón. ¿Quién es el? O sea, quien conoce su mente, quien conoce su corazón, quien conoce el mío, solo él, solo puede ser alguien omnisciente. Cuando Natanael ve estos atributos en Cristo, le dice: Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, no puede ser otro. mensajes profundos o solo necesitamos mostrar los atributos de Cristo hermano nosotros a veces pensamos que necesitamos cualquier cantidad de palabras para que los hombres se conviertan a Cristo no fue sencillo Él es el que dice las escrituras hemos hallado al Cristo su palabra es poderosa y presentemos sus atributos hermanos presentemos sus atributos hablemos de él no dice la Biblia para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a sus luces mirables Jesús reveló sus atributos a Natanael Y Natanael quedó convencido, su corazón orgulloso, su corazón altivo de israelita, hermano, se tuvo que humillar ante Cristo. ¿Quién, hermano? Cuando nosotros presentamos los atributos de Cristo, cuando nosotros presentamos su grandeza, su gloria, ¿cómo nos vamos a ver nosotros los seres humanos ante Él? ¿Vamos a seguir altivos? Hermanos, tenemos que ser reducidos, tenemos que ser humillados. Él es tan grande, Él es tan glorioso, siempre que reveló sus atributos, hermanos, los hombres que rendidos. Llegó un día, cuando Él se montó a la barca con los apóstoles y les dijo, tiren la red, ah, hemos tratado de pescar toda la noche, tiren la red, la tiraron. Hubo gran cantidad de peces, hermanos ellos cuando vieron que él era como lo vieron no habían peces pero llegaron lo vieron que él era todopoderoso cuando vieron sus atributos dice la biblia que Pedro cayó de rodillas Pedro se humilló al ver su grandeza y dijo tú eres el Cristo apártate de mí tú eres santo yo soy un hombre pecador Mira hermano cuando se revelan los atributos de Cristo no hay quien quede en pie hermano el hombre es humillado el hombre tiene que reconocer la grandeza de nuestro Cristo de nuestro Señor, de nuestro Salvador anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable siempre que él reveló sus atributos los hombres tuvieron que rendirse en gloria ¿se acuerdan cuando caminó por las aguas? cuando llegó a la barca todos se postraron y lo adoraron siempre que él reveló su atributo siempre que él reveló su poder siempre que él reveló su gloria los hombres hermanos tuvieron que ser humillados Juan fue poderoso en palabras Juan fue poderoso profeta hermano pero Jesús es el hijo de Dios Jesús es el Cristo el digno de ser honrado y glorificado como quedó el corazón de Natanael convencido convencido nuestros corazones tienen que convencerse hermano de la gloria de nuestro Señor y eso nos va a llevar a servirle con todo nuestro corazón versículo 50 y respondiendo Jesús le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás hermanos nuestro Cristo es que glorioso Yo estoy seguro que nosotros no hemos contemplado su gloria en toda su plenitud. Por eso también estoy seguro que la Biblia dice que que esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Para conocer su grandeza y su gloria, vamos a tener una eternidad. No piense que porque usted leyó algunas cosas o escuchó unas cosas, ya conoce toda la plenitud de Cristo. Vamos a tener unidad Una eternidad para contemplarlo Vamos a tener una eternidad Para vivir Asombrados de la gloria de Cristo Yo creo que, que Cada que nosotros veamos algo De Cristo glorioso En la eternidad lo vamos a adorar ¡Wow! Por eso los ángeles tal vez en Apocalipsis Pero dicen nuestro rey Poderoso reina Y cada que uno los ve En Apocalipsis nuestro rey poderoso reina y cuando veían sus juicios decían nuestro Dios poderoso reina siempre hay alabanza en ellos así va a pasar con nosotros estoy seguro que no hemos contemplado nada de la gloria de Cristo la biblia nos revela mucho de su gloria pero vamos a tener una eternidad para vivir asombrados si usted no lee si usted lee la palabra y no se asombra de Cristo ¿De qué se asombra? Si no se asombra de su grandeza y de su gloria Que convenció a los apóstoles Que convenció a los primeros discípulos Mira hermanos Esa gente estuvo dispuesto a entregarlo todo por él ¿Qué pasó con Leví? Estaba sentado al banco de los tributos públicos En una ciudad costera En Capernaum Donde las regalías por impuestos son muy altas. Él era jefe de los publicanos. ¿Pero qué hizo? Lo dejó todo. ¿Qué hizo Andrés? Felipe, Natanael, Pedro. Lo dejaron todo. ¿Será que nosotros hemos conocido a Cristo esa dimensión? ¿será que estamos tan apegados a las cosas de este mundo todavía porque no hemos conocido a Cristo en toda su gloria? eso sería bueno que lo meditáramos ¿qué tanto hemos visto de Cristo? ¿si ¿Sí creemos nosotros que es alguien por el cual vale la pena perderlo todo? ¿Eh? yo he visto mujeres que se enamoran de hombres y su papá le dice, la desheredo se y se enceguecen y se van detrás de un hombre Ellos dicen, ese hombre vale la pena pierdo lo que sea a lo último le sale mala gente y la abandona y la deja bueno, pero Cristo dice la Biblia el que cree en él no será que? defraudado el que cree en Cristo no será defraudado Pero usted si sí ha creído que él es alguien por quien vale perderlo todo. Si ¿Sí estaríamos dispuestos a perderlo todo. Si ¿Sí hemos procurado conocerlo de tal manera que nosotros podamos decirle al Señor. Nada de lo que tengo es tan valioso. Te necesito y te quiero a ti. Más o menos hermano. Así empieza el ministerio de Cristo. Esos discípulos que conocieron su gloria y que cayeron rendidos ante Cristo fueron los que sirvieron para dar testimonio. Juan empezó dando testimonio de Cristo, él tenía que desaparecer, muere, pero Cristo establece unos discípulos que son los que después van a dar testimonio de él a todo el mundo. Y ustedes van a ver, Que esos discípulos, ese Pedro, ese Andrés, ese Felipe y todos los demás apóstoles que llegaron de ahí en adelante entregaron sus vidas sin negar nada hermano, sin reservas y ofrecieron hasta sus vidas por dar testimonio de Cristo Cristo se convirtió en el centro de todo Cristo se convirtió en lo más importante de todo. ¿Será que Cristo es el centro de nuestras vidas? ¿Será que Cristo ya se ha convertido en todo y en cada uno de nosotros? ¿Será que Cristo ya es lo más importante? Esas son las cosas que deberíamos empezar a meditar. Y si no son así, hermano, empezar a pedirle al Señor. Yo quiero conocerte de tal manera que yo pueda darlo todo como lo dieron estos hombres. No importa más la gloria humana, no importa más mis deseos, lo único que importa es seguir a nuestro buen Señor y Salvador. Ya hay alguien más importante que Juan, ya hay alguien más importante que cualquier cosa. Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos regalas en esta noche gracias porque hemos aprendido dos cosas tu palabra es poderosa y tus atributos o oh rey de gloria hacen que los corazones de los hombres se rindan padre ayúdame a conocer tu dimensión tu gloria, tu poder revélate a mi vida a través de las escrituras de tal manera que este corazón Señor se rinde y se entregue totalmente a ti Señor Padre gracias porque vemos el testimonio de Andrés, de Pedro, de Felipe y de Natanael y cómo quedaron convencidos de la divinidad de Cristo, quedaron convencidos de de que él era el hijo de Dios, de que él era el Mesías, de que él era de quien estaba escrito, de que él era el verdadero hombre del que Juan el Bautista había dado testimonio y lo siguieron. Y perdieron y dieron sus vidas hasta la muerte, menospreciaron sus vidas de tal manera que la ofrecieron en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor Jesús. Ayúdanos a entregarnos de esa manera, ayúdanos a entregarnos, oh Rey de gloria, de esa manera, Señor, de esa dimensión, Dios mío, ayúdanos a entregarlo todo, todo, todo a ti, oh Rey del Cielo. Padre, que no nos importe las cosas de este mundo, Señor. Que seamos responsables para testimonio de Ti, oh Rey de Gloria. Pero que verdaderamente lo único importante seas Tú. Como dijo el salmista, ¿A, ¿a quién tengo en el cielo? Sino a Ti, y fuera de Ti nada deseo en la tierra. Que Tú seas engrandecido en nuestras vidas. Que Tú seas engrandecido en nuestros corazones. Que Cristo se convierta en en todo, en cada uno de nosotros, que Cristo sea lo más precioso Señor amado, que Cristo sea lo más glorioso, te lo pedimos, divino Espíritu Santo, glorifica a Jesús, en las vidas y en los corazones, de cada uno de mis hermanos, y engrandécelo, de tal manera, que seamos capaces, de ofrecerlo todo por Él, que hoy aprendamos, que Él es alguien, por quien vale la pena perderlo todo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén.